Son las s e i s Los gemelos y las primas han llegado a Extra. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. OnClub. ¿Qué tal? Buenas tardes.、Eh, miércoles, un miércoles más aquí en OnClub con mucha más música, muchos más temazos y con mis colaboradores favoritos. Javier, Nerea. Hola Sergio, hola Javier, ¿qué tal? No,、eh, Javier se ha apagado. Javier está apagado, apagado, apagado fuera de cobertura. <risa> ya lo creo. Hola, hola, hola. ¿Cómo、ahí、estáis,、estamos? chicos? Bien. Muy bien? bien.、Eh, muy, bien. Eh, muy bien. Hacía tiempo que no que nos veía. Sí, como a ti. A más... ti, sobre todo, Javier. ¿Qué tal el fin de contarme? Pues bien, de carnavales, ¿no? Bueno, de carnaval, no, no, no, no, de carnaval. l s h a b i d o disfrazado? o, o encoronaos, sea,、no sé si、¿cómo estamos? <risa> yo asustado, ¿eh? Un poco asustado, la verdad, porque t a l y como no. las noticias que están viniendo. Sí. Es para asustarse. Bueno, ahora hablaremos de, de todos estos temas, pero antes de nada, vamos a empezar con, con buena música, ¿no, Javier? Hombre, yo quiero escuchar este auténtico temazo que es Wine Up, que tú y yo s a b e m o s muy bien bailar esto, ¿eh? Pues n o escuchamos este Wine Up de Nicky Jam junto a Noel d A. Esa, <risa> esa, esa nena está dura. 《あれ A tu marido en su casa lo dejamos Él ya te prendemos y lo navegamos Pa' punta cana' no escapamos Y el traje baño model q u i t a n t e Ese cuerpito no se comparte ve y dile chao al p a r a Dile que conmigo te quedaste Que s o n a b a e r a w i n n up de Nicky Jam junto a Anuel AA. Y vamos ahora con,、pues、con lo que empezamos todas las tardes de, de On Club. Y no es otra cosa que nuestro hit o shit, Nerea. El hit o shit, que es con lo que empezamos, como tú bien dices, Sergio. ¿En qué consiste este hit o shit? Pues es una sección que tenemos aquí en On Club en la que os presentamos a vosotros, nuestros oyentes, un nuevo tema musical, un temazo o no, depende de lo que decidáis. Y a partir de una encuesta tenéis que decidir si se trata de un hit o de un shit. Si es un hit, pues este temazo, como habréis decidido, seguirá sonando en OnClub. Pero por el contrario, si al final habéis decidido que es un shit, pues habrá que eliminarlo de nuestra lista de reproducción. Y ahora, Sergio, cuéntanos cómo podemos. s e r g i s u y Sergio! ¡Madre mía! <risa> ¡Javier! <risa> Nuestros oyentes pueden votar desde nuestro Instagram oficial, que es. Arroba un club y un bajo es. Muy bien. Pues ese es la, el procedimiento de nuestro o j i t o s h i t pero vamos a decir cuál es la canción de, de hoy, ¿no, chicos? Sí. A ver, ¿quieres saberla? A ver, a ver, no sé. ¿Qué puede ser? TBT. ¿Sabéis lo que es TBT? A ver, a ver. No sabéis lo que es TBT. Ni idea. Throwback Thursday, no lo habéis visto en redes sociales. Ostras, no. no. Pues consiste en poner una foto en tus redes sociales los jueves, ¿vale?、Sí. Por eso es、eh, Throwback Thursday. Ajá. En el que recuerdes un tiempo pasado. Ah,、oh, vale. Un recuerdo. Bueno. No, no digo que buena, buena pronunciación de inglés tiene aquí el amigo Sergio. s ¿sí? e、sí, nombre, claro. Mejor a mí que no me hagan mencionarlo porque. Entonces no te lo pido. Entonces, a ver, ¿de quién d e quién puede ser esta canción? Estás diciendo que era TBT, ¿de quién?、TVT. De Sebastián Yatra, Raúl Alejandro y Manuel t u r i z o Lo escuchamos. Si tú vas, yo voy a saltar. Solo c o n f í a que yo voy detrás de ti. Me quedaré. Aléjate. メジャー i ジャーメジャーメジャーメジ a ーメ r Pensando en mí cuando lo ャ a s a ャ e メ a、yeah. r Explícame cómo le haces. Probablemente p a ャ e Sonaba era TBT de De Manuel Turizo, del Raúl Alejandro y de Sebastián Yatra, es nuestro hit de OSIT、oh、de hoy. ¿Qué? Y bueno, toca elegir entre nosotros, Nerea. Bueno, chicos, ¿qué creéis que voy a votar? Bueno, pues, pues yo、hit. creo que. Pues sí. <risa> <risa> no voy a votar s t porque sé que Javier va a votar h i t Vale, <risa> tenemos el voto de Nerea. ¿En serio? Tenemos ahí el Shed. A ver, a ver, para, a ver, Javier. No, ya no me puedo tirar aquí. Sí, no me gusta, quítala.、Ah. Fuera. No te, gusta? No no te gusta? gusta nada, nada, nada. Con el romanticón que tú eres, <risa> de verdad, eh. Nada. Eh, no, no, no. Bueno, para mí, para mí, a mí me parece un pedazo de hit. De verdad, esto es, vamos, esto lo pones y ligas. Se ha quedado solo hoy, se ha quedado solo. Esto es perreo y llorar. Yo, que conste que iba a ir en tu contra, Javier. Ah, pues por eso te he dicho así con el dedo. <risa> Eres muy cruel, de verdad. Ya sabéis que、verdad. podéis votar en nuestra cuenta de Instagram, oncru-es, y también en nuestra cuenta, extrajites. Escuchamos ahora a un amigo que, que estuvo ayer en el extramor, n i e n y es Neen m o n i n e r Escuchamos este bailando. d i s i m u l a n d o vuelvo a mi sitio. Cualquier excusa es buena para brindar. Los nervios se apoderan de mi cuerpo, y tú sonríes por debajo la nariz. Y mi mundo se me cae al suelo. No me quiero ir, no sé cómo hacer para. どうして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 Club. Seguimos en OnClub, esto es extra. Y tenemos una pregunta del día que haceros que, que va a dar mucho de qué hablar en el día de hoy. Sí, porque no s o trae que cuál ha sido el esfuerzo más grande que has hecho. ¿Cuál es el esfuerzo más grande que habéis hecho en vuestra vida? Exacto. Mi pregunta a vosotros, ¿cuál es? Ay, lo iba a preguntar yo a vosotros primero. ¿Venga, lo digo yo primero? Sí, va. A ver, el esfuerzo más grande que yo he hecho, yo creo que ha sido. Eh, sacarme selectividad en su momento.、Ostras. Lo pasé muy mal, ¿eh? Fue un momento en el que lo pasé bastante mal. Muy, y tenso, muy tenso, muy tenso. De verdad, ¿eh? O sea, lo pasé, mal, lo, pasé mal. Realmente mal, lo pasé realmente mal, pero hasta ahora es el esfuerzo más grande que he hecho. Yo, por ejemplo, cuando me saqué el carnet de conducir, el examen práctico, no pude pasar lo peor. De verdad, lo d i g o Sí, ¿qué, qué ocurrió? Yo lo mismo, me ponía nerviosa. Suspendí el primero. Tuve que. Yo también, e l Yo también suspendí el primero. Y te saltabas el, el, el semáforo en rojo, ¿no? No, pero seguro que no, te temblaba、no、la pierna. La pierna del embrague, seguro que te temblaba. ¿La pierna? Dime que sí. ¿La pierna bueno, y todo? Mi, mi contar, todo el cuerpo. Mi hermano t i e n e que contar su anécdota de, de autoescuela. ¿Cómo suspendió su examen p r á c t i c o q u Esto e va a servir, va a servir para, para todos aquellos oyentes que nos escuchen. Que, ¿Que se e m b l e para que no les ocurra lo que le pasó a él. Cuéntelo, cuéntelo. Ver, bueno, lo voy a contar.、Eh, la verdad que fue brutal. e s Ya llevaba unos 35 minutos de, de examen、eh, de, de, de, conduciendo. Madre mía. Sí, sí, 35,、eh, que nomás r suele ser mucho menos. Y me dice el hombre: Bueno, aparca el examinador, aparca.、Sí. Voy a aparcar, súper bien. Oye, aparqué como en la vida. Dije:、Oye. Madre mía, qué bien aparcado. Qué bien. Y cogí y pues puse freno de mano,、eh, apague motor. Y me dijo el hombre: Bueno, vamos a reanudar la marcha. El examen. A reanudar la marcha. A reanudar la marcha, exacto. Bueno, pues yo reanudé la marcha. Y yo empecé a sacar el coche, a ver si salía, a pedar. Y digo: Uy. ¿No sale? No, no sale el coche y digo, ¡ah! Claro, es que se han bloqueado las ruedas. ¿Moví la, la, el volante? <risas> Tampoco salía el coche. Y yo le daba y era como que no salía el coche. Y me dice el examinador: eh, Disculpa, eh, Javier, es que se te ha quedado puesto el freno de mano. Y yo: ¡Ay, el freno de mano, perdona! a t r g e quité, salí y al rato me dijo: Bueno, vamos a hacer una parada que ya hemos acabado el examen. ¡Suspendido! Te... ¡Suspendido! ¡Por <risa> eso! ¡Suspendido,、sí, suspendido!、Sí, r e s、sí, o o s、sí. u h o m b r e c a r o Es que no puedes, no puedes conducir si pones el o s t r a s Pero, vaya tela, por... 35 minutos de examen. 3 5、sí, sí. minutos que lo clave entero. <risa> Para llegar al fin de la orilla y me h u e l v Pues os cuento una anécdota yo también de. e s t o ya de cuando l aprobé. Sí, sí, sí, a ver. Porque es que, aparte, las fechas fueron s u p e r caóticas porque me lo saqué un 13 de marzo en Valencia. 13 de marzo,、Uf. ostras, sí, a, al salir. a las puertas、Viriós. de fallas.、Eh, por, por La Plata, el barrio de La Plata, aquí、ah. en Valencia.、Mm. Y un casal casi me juega una mala jugada, a Una carpa. Sí, una carpa de. de Muy típico,、falla. ¿eh? Muy de Valencia. Estamos en el, en el examen. Dicen, no, vale, tira r e c t o v a l e Perfecto. A la próxima, por favor, gira a la izquierda. Vale. Me dispongo a girar a la izquierda y. ¡Mam! Casal de falla.、Uh. Digo, vale, me toca dar marcha atrás、Madre、y r e a n d a r mi marcha e ir hacia adelante. Y me dice, menos mal. Que era un hombre bastante majo,、me、dijo: No te preocupes, que sé que no es no fallo tuyo, ha sido fallo mío por no haber sabido que había un casal allí. ¡Uf! Yo, ¡Madre Pues ya has tenido suerte, ¿eh? ¡Minos mal! <risa> ¡Qué suerte has tenido, madre mía! Y me saqué el carnet de conducir, amigos. Oye, mira que bien. <risa> ¡Ole! Pero un casal de fallas me, me dio un susto bueno. ¡Hombre! e t e podía haber dado el examen! Claro, es que ya era la segunda vez que me presentaba. ¡Buah! ¡Renová el p r o e s q u é rabia me daba! ¡Uf! Menos mal que lo probé. <risa> si queréis contarnos vuestra anécdota, podéis hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp: 644-431924. También podéis hacerlo a través de nuestro Instagram: oncru-es o e x t r a j i t c h e s Escuchamos ahora esto de Arizona Servas Roxanne. Roxanne, <risa> n Never gonna love me, but it's alright. She t h i n k I'm a n asshole. She t h i n k I'm a player. She k e e p running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Met her at a party in the hills, yeah. She just wanna do it for the thrill, yeah. Shorty d r i v e a poodle, w i t h no top. But if I throw this money, she gon' drop, She don't wait in lines if it's too long. She don't drive the wind. She laughing true, uh, Malibu, uh, Malibu Spending daddy's money with an attitude Roxanne Roxanne, Roxanne, Roxanne, Roxanne All she wanna do is party all night God da damn, -da -da. Roxanne, Roxanne. Roxanne Never gonna love me, but it's alright She think I'ma n a s s h o l e she think I'ma play her She keep running back though In LA, yeah. Got no breaks, yeah. Living fast, Ricky Bobby shaking bass, yeah. See the chain, yeah. It's a LA, late, yeah. Swipe the chase, ooh, now she wanna date, yeah. Straight in no b u on the coast, ooh. Shorty only like cocaine and whole fools, yeah. Snapping all up on the grandma's, going crazy. Now she wanna fuck me in the fore i g n going A's. Malibu, Malibu. If you ain't got a fore i g n then she laughs. That's t r u Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. <laughs> Roxanne, Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Back then, back then. Roxanne, Roxanne. Never gonna love me, but it's alright. She think I'ma a s s h o l e She think I'ma play e r She keep running back t h o u g h only cause I pay her. Roxanne Roxanne, Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Enseguida te pincho、eh, loco contigo de Osuna y DJ Snake, pero ya nos han llegado mensajitos a nuestro WhatsApp. Pues sí, mira, Paula nos ha comentado lo siguiente. A ver. Hacerme al tío más bueno de mi facultad. Estuve cotillándole las historias de Instagram para saber dónde iba de fiesta y después de dos años actualmente es mi pareja. ¡Ole! Toma ya. ¡Ole, Paula, muy bien! ¡Está buena! Ha triunfado Paula, ¿eh? h s í e m p r e s que、eh, vamos! ¡Madre mía! Ha triunfado.、Sí. A ver, más mensajes. Vale. Laura nos dice: estudiar para las oposiciones. Muchos años suspendiendo, pero gracias al esfuerzo ahora soy profe y he cumplido mis u e ñ o o l e Muy bien. Aplausazo para. ¿Quién era? Para Laura. Para Laura.、Sí. Esa profe. Esa profe. Bueno, que hablando de exámenes,、eh, todos pensamos mucho en exámenes. Claro, claro. Grandes esfuerzos, selectividad, posiciones. Yo ya conté mi, mi anécdota de, del examen y ansiedad, sí que lo conté. Ay, sí, sí. sí Eso fue también un esfuerzo grande, grande hacer ese examen.、Sí. En ese momento te, te quedas bloqueado y, y Pero, no sabes bueno, qué hacer. Y luego aprobaste. Y luego aprobé. Sí, y ya,、sí. ya lo creo, sí, sí, sí. Esto es buenísimo, lo voy a leer. <risa> a ver, a ver. Dice Pedro Dice Pedro: Mi gran esfuerzo fue apuntarme al gimnasio. Estuve yendo dos meses y perdí seis kilos. Lo malo es que lo he vuelto a recuperar. <risa> <risa> Dice, me pierde las croquetas. Ay, es que, a ver, ir ay, al gimnasio、Dios. también es algo que, que hasta que no coges el hábito, porque mucha、claro. gente se, se piensa que, que ver resultados a corto plazo en un mes, dos meses, y no. Hay que seguir yendo al gimnasio y así es como se, se ven los resultados. Exacto. Dicen que mínimo tres mesecillos y ya empiezas a ver algo de resultados.、Claro. No, sí, sí, es que sí. A los, meses, claro, a los tres meses de, de estar yendo al gimnasio,、eh, pues es cuando empiezas a ver. A ver los resultados. El problema es que la gente. El fallo de la gente, sí. El sí. fallo de la gente es que. Pues eso, que. Que hay resultados. que ¿Ya? ya en dos semanas dice. Se ve en el espejo. Uy, qué, qué delgado me veo ya. Uy, esto s mía que b i c e p s me han salido. Madre no, mía. No, no, no. El problema, sí, sí. El problema es que. Ven resultados a corto plazo. Porque obviamente hay resultados a corto plazo. Pero el cambio gordo lo pegas a largo plazo. Claro. Y la gente lo quiere ya. Y ya no puede ser. Pues nada, ya sabéis que si queréis、eh, participar con nosotros en el programa, podéis hacerlo a través de nuestro Instagram, o n c l u q i o n b a j o e s también arroba e x t r a h i t c e s o en nuestro número de WhatsApp: 644-431924. Y nada, chicos, ¿tienes alguna anécdota más que, que contar? Después, después,、pues, a lo mejor se me ocurre algo a lo largo del programa. o seguramente me h a b r é e s forzado. Es que、mucho. anécdotas, tengo tantas para contar. Sí. b u e n o dejamos para después. Quiero mandar un, un besazo y un saludo a Rubén, que nos está escuchando ahora mismo.、Sí. Un abrazo enorme. Y dedicarle esto que viene: Extra, No Mes e Exit, la Radio Musical de Valencia. Tú me has p e g a d no sé, pero me tiene mal. Yo no quisiera. the With a y w my heart on my sleeve, i n all honesty, there's something that I gotta, gotta say. Baby, I don't.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 I gotta, gotta say 832, esto es extra y seguimos preguntándote qué es aquello que más esfuerzo te ha costado en tu vida. Ya hemos hablado de sacarnos el carnet, hemos hablado también de hacer selectividad. Exacto. ¿Y qué más me contaríais vosotras, chicas? Bueno, eh, eh. <risa> se ve que tengo. Me, me ha he hecho gracia la de c h <risa> b u e no, por favor, no nos vayamos de madre. A ver, Nerea.、Bueno, a ver, esfuerzos. Pues, a ver, yo una vez acompañé a una amiga mía a la que quiero mucho a un concierto de un artista que no voy a decir quién. Que la verdad, no me hacía de. A ver, de reggaetón. Que no voy a decir quién. No ¿verdad? voy a decir quién, no, me voy, ¿No? Mojar, no Ay, me voy a mojar. Dilo, dilo, va, dilo. No me voy a mojar. Pero a ver, ¿qué tipo de artista es? ¿Qué, qué género? Que no voy a mojar. No lo voy a decir. c a r o no se quiere mojarlo. ¿Simple y Simplemente voy a decir que la acompañé porque la quiero mucho y es muy amiga mía, pero a mí es artista, no me gusta y para mí fue un esfuerzo. Un detalle que pagaste tú, pagaste tú? Bien. A v e claro, yo me、oh. paro. Pero bueno, es verdad que luego ella también pues ha estado a mi lado siempre q lo necesitaba. Así que lo hice e n c a n t a d a aunque fuera un esfuerzo. Bueno, también tenemos una llamada pues, que nos han hecho, que nos acaban de hacer al otro lado del teléfono. Y, y vamos a presentarla. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Hola, Hola ¿qué, tal? ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? María. María, bueno, María, la pregunta del día ya, sabemos, ya sabes cuál es, pero lo v a a repetir n e r e a por si acaso hay algún oyente que se ha quedado despistado. Sí, la pregunta es:、vale. ¿cuál ha sido el esfuerzo más grande que has hecho? Vale, pues a ver, sin duda diría que、eh, estar trabajando durante todo el verano pasado en el sector de la hostelería、Uf. para pagarles un viaje a mis padres que les h a c í a mucha ilusión.、Oh. Oye, oye, ¿Qué oye. Es un detalle muy bonito. Qué detalle, qué detalle, madre mía. Sí, ¿eh? sí, sí. Qué d a d e s que sí. ¿Y qué es lo que más, lo que más te fastidiaba de, de ese trabajo? Porque, ¿Lo claro. o más qué, perdona? Lo que más te fastidiaba. Lo que más me fastidiaba era el que todos mis amigos pudieran estar saliendo durante el verano, fiestas,、uh. y yo estar dedicada por y para el sector solo para que ellos pudieran viajar a Nueva York, que era su sueño. Ojo.、Oh, oye, que, que, que, imagínate que, que vienen tus hijos y, no, no. y te dicen, oye, e q u e está trabajando todo el verano para que nos vayamos que todos de, de, bueno, que, de vacaciones? ¿Qué dijeron tus padres? Pues nada, se quedaron flipando, sobre todo porque era un sector al que yo siempre me había negado a trabajar, pero ellos dijeron por, eso, por ello lo has hecho. O sea que muy bien, muy orgullosos.、Sí. Pues、Qué bueno. Un b e Un saludo、vida. a todos los, los hosteleros que nos escucharon. ¿eh? Eso, efectivamente, un saludo a todos. <risa> un saludo a todos, sí, sí. <risa> y mucho ánimo, que también me han、Exacto. dicho que. Exacto. <risa> es un sector de, digno de admirar. Ya lo creo. Muchas gracias, María, por, por habernos contado tu anécdota. Y、a、nada. Vosotros, ¿quieres, mandar un, ¿Quieres mandar algún saludo a alguien? Es tu momento, ¿eh? eh. Es tu momento、eh. radiofónico. No, bueno, eso. A tus padres, ¿no? Es,、eh, exacto. Que l o s quieren mucho. Pues nada, para ellos、exacto. vamos. Ahí estamos. Vamos a escuchar ahora este diosa de Mike Towers. Era mi reina, ahora es mi diosa. Hace lucir a la tema como envidiosa. Al seducirla ya se me pon nerviosa pone せんろ、べせ corrida、なるぽさ。 ピューシー、マ o アロハンブレロスポネアルシナ e エイ、ヨメンブルピコンサプシマ、ノエルプリマラニラウッチマヨ、テロジュロケアストノレビフィナル、ケメバモテラメ l ィシナル、アティ e テネルテディプリンシパル、アラオタ e ウノレディセイカイン、プロノセコンパラン、Las コサケヨテシアティエ a La intimidad セスポネク a m i g a ラン、セラティバーラ e ン l ガイカウソケ se acercaran P ロ mi reina nerviosa Han llegado a Extra. Quiero, yo quiero si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club Enseguida te pincho el ritmo de J Balvin, pero antes de nada tenemos otra llamada al otro. Bueno, otra llamada al otro lado del teléfono, no, tenemos otra llamada. Otra llamada. <risas> Esto tiene, no tiene sentido <risas> lo que digo. Lo que digo.、Eh, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola, muy hola. buenas. ¿Qué tal? Oye, ¿cuál es su nombre? Muy bien. Eh, Rubén. Ah, bueno, Rubén. Rubén. ¿Qué tal, Rubén? n c ó o estás, amigo Rubén? Vaya. Muy bien, todo genial. <risa> bueno, te va a contar、eh, Nerea la pregunta del día que,、eh, bueno, has llamado por eso, pero te la va a recordar. Sí, yo te la recuerdo. Ok. ¿Cuál ha sido, Rubén, el esfuerzo más grande que has hecho? Cuéntanos. Pues, a ver, va a sonar un poco friki, ¿vale? Pero uno de mis <risa> grandes esfuerzos. Es no gastarme todos mis ahorros cada vez que voy a un Apple Store. <risa> <risa> Vaya. Muy, sí, es q r e e s muy goloso, ¿eh? Sí, El sí. Apple Store es、sí. muy goloso. No,、bueno, Ruben, La tú. Es que está... Todo muy, muy bien ordenado y todo muy bonito, y es que. ¡Estaría que toda la tienda! <risa> bien conocemos nosotros a Rubén. Claro, y... ya, ya, entra, ya, entras puerta, ya entras por la puerta y ya están ya incitándote a comprar, ¿eh? Sí, sí, sí Ves sí, ahí sí. los relojes bien puestos, el iPad. Y... Bueno, me consta que, que se,、bueno, se han comprado lo, los últimos auriculares, me consta. Aquí l a ¿Sí? Rubén, sí, sí, sí. O sea que. ¿Es, cier es, próximo cier que es... ¿Es cierto esto, Rubén? ¿El qué, el qué? Perdona. Digo, que me, me consta que te has comprado los últimos auriculares. Eso es cierto. En, en efecto,、sí, sí, sí. s No se ha podido resistir. No podía, no podía. No podía. Un papo <risa> y es lo que tiene. e、pues sí. l chico de Apple.、Eh, Apple. Bueno, r u b é n muchas gracias por, por contarnos vuestro. a d e s í a como. Estoy hoy. Sí, sí. Como el tiempo, ¿eh? Como el tiempo. p o como el tiempo, no. Como el coronavirus. <risa> a ver. r u b é n ¿quieres mandar un saludo a alguien? pues quiero mandar un saludo a todos los oyentes y sobre todo a vosotros que hacéis un programa genial y bueno desde que os conozco estoy aquí todos los días escuchándolo mientras trabajo en el coche vamos、eh, por todos los lados que puedo、eh, m <risa>、eh, un c gracias h a s besazo Venga, otro para vosotros hasta Adiós. luego Adiós. Bueno, ¿qué pensáis de esto? Madre mía. Oye, bueno, es e que es verdad. No, ¿qué pensamos? No, es que yo me he comprado el último reloj que tiene. <risa> es que a mi hermano le pasa que, que se ha vuelto, ya se ha comprado el.、Eh, bueno, lo primero que, que adquirió fue el, el iPhone. Después ¿El iPhone? los cascos, ¿no? Los, sí, los, los AirPods. Ajá. Mm, de ahí pasó al portátil, al portátil, al portátil y, y después al, al, al, te, al reloj inteligente. Madre mía. Falta que, algo, ¿Me falta algo? ¿Qué me falta algo. va a ser lo siguiente, Javier? u f lo siguiente es renovarme <risa> el teléfono otra vez, luego renovarme Ay, el portátil. Y casi constantemente. Y luego, claro que sí, sí Por sí, supuesto. Sí. Si queréis participar con nosotros, podéis hacerlo en nuestra cuenta de Instagram, oncruk-es, y en nuestro número de teléfono: 644-431924. Escuchamos ahora este ritmo: Sube el volumen, sube el volumen. m ト s números ドピードピードピー s ピードピードピード pausa pausa pausa pausa ドピード a ードピードピードピードピ o ドピ e ド o ードピー o ピードピードピードピードピードピードピード s ードピードピードピードピードピード b ー b ピードピードピードピードピード e ードピードピードピードピ e ドピード e ードピードピ いいね。 Acuña ンポン a p endas,、sí、c hey, a c o m ロスコ t ラ m やん。ロスコフライやん。ロス a l ライやん。i m コ n ライ u ん。ロ a l フライやん。ロス e フ d イやん。ロスコフライやん。ロスコフライやん。ロスコフライやん。ロスコ a ライやん。ロスコフライやん。ロスコフライやん。ロス a フラ a r ん。ロス t フライやん。ロスコフライやん。a スコフライやん。 t b h a b y t i s is the r o n i n h y t the n like fuego. We buy the s p i n n e dinero.、Oh, yeah. We party to the extremo, baby. This is the real m o u t a i n t o h e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 Esto es extra, seguimos en OnClub y chicos, os traigo unas técnicas de manipulación que utilizan、vale. los maches t de Tinder para aprovecharse de nosotros, ¿eh? A ver, a ver, a l e r sí, sí. Hay que estar alerta.、Eh, ¿Os comienzo a decir? Sí, sí, por sí, favor. s a v o r Sí, o Estoy impaciente. Oye, pero si, si tú tienes pareja, ¿qué me estás contando? Es verdad, a ti te、bueno, tiene que dar、bueno, igual. Que, bueno, pero me gusta saber estas cosas siempre. ¿no? Esto, es ¿no? los, esto es para los solteros. Sí, espera、Eso. un amigo, espera un amigo. <risa> sí, sí, claro. Tú estás atento. A ver,、eh, la primera técnica de manipulación. Según un artículo de código nuevo, dice que es la conocida como Career Zone. ¿Vale? Bueno, la zona de. Pero... Como la Friendzone, pero la zona de carrera. Sí. ¿Vale? Sí. Así. Traducido, mal traducido, vale. <risa> vale, sí, léxicamente r e c u e r d a la, a la Friendzone, sabemos lo que es la Friendzone, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es la Friendzone, Erea? Pues una Migui que solamente va a ser una Migui. Pues ya está, <risa> única <risa> y exclusivamente. <risa> vale, pues esto es muy diferente a la Friendzone y es que esto consiste en que alguien te hace match, ¿vale? En Tinder porque quiere que le enchufes en tu trabajo. Para Ay, hacer, pues bien, para hacer contratos laborales, para、eh, s c o n o c e r t e Y no quiere nada romántico contigo, únicamente lo que quiere es、eh, aprovecharse, de, aprovecharse de, ti. de ti. Eso es. Esa es la primera técnica de manipulación que se utiliza en Tinder. m e m a ¿qué os parece?、Pauline. Pues. <risa> Una técnica un poco. Habrá que、sucia. estar atento, ¿no? Vamos a ver si estás ligando, estás ligando. Es, es un estudio sociológico, ¿vale?, que se ha hecho、eh, en el Washington Post. Que eso no es que no lo hemos inventado nosotros. No son tonteros. No, no, no son tonteros. Entiendo que quitándote, quitándote de lo que trabajas, ya directamente ya. Esa opción, cero, ¿no? Pero es que me parece muy fuerte que. No, no, digo, sin tu perfil,、claro, d e Tinder.、Claro. Tú directamente no pones lo que trabajas. Nadie ya está, se puede decir.、No no, claro. A no ser que esa persona ya sepa por otras personas que tú estás trabajando en e s o Claro,、centro. pero si es en Tinder, entiendo bueno, que, pero en que Tinder no te es, es demasiado. De es muy aleatorio. Ya. Es muy aleatorio. Entonces,、no、es, es, es, debe ser difícil. Vale, e la segunda <risa> técnica de, manipula, de manipulación la llaman la química textual.、Uh. Dices, ¿sabes esas personas con las que tienes una irresistible química sexual? Pero. O sea. Que no tienes una química sexual del todo buena, Sí pero、Madre、acabas、eh, en la cama. <risa> <risa> no es de los ¿Vale? mejores, pero acabas donde acabas, vaya. Eso es. Dice: Pues ese, hace, ese término hace referencia a esas personas con las que ese efecto se da cuando chateáis,、uh -huh. ¿vale? Digamos que. que, no, que te, vamos, que. que te, Lo estoy diciendo mal. Mira, vamos a hablar en español. b u e n o no está muy allá,、eh, pero explícalo, bueno. Explícalo para que nos entiendan. A ver, ¿en ¿español? Empiezan hablando,、sí, por, es por hablando por Tinder y tenéis química. Exacto. Pero cuando quedáis. Cero química.、Ah, Acabáis en la cama. Vale, vale, vale. Vale, se me ha entendido、ah, ahora. Que sí, sí que sí, yo sí, lo sí, quiero sí. para lo que lo quiero. Ya está, ¿no? Eso es. Eso es. Pues dice que esto es una de las cénicas que, que más se utiliza, que solo se habla para. Para conseguir、Hombre. sexo. Eso,、está、claro. Es. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Porque、pues pues、no nos han descubierto muy el mundo. Normal, no, no, <risa> no. Es lo que me parece. <risa> me o sea, parece más Tinder,、normal. una aplicación que es para lo que es. Claro, me parece q u s a r a c o n e r pareja. Yo he entrado en Tinder, he v i s t perfiles. s h s entrado en Tinder? No, he entrado en Tinder, h e v i s t o p e r f i l e s h a s e a n t r a d o en Tinder? ¿Nerea o q ha c a n e i No para mí, vale. Para un amigo también. Claro.、Eh, vamos. No para mí. Bueno, el caso. Oye, qué, ¿Qué? listo, eh. Sí sí. sí, sí. Para lo que quieres. Ya me vais a poner、claro. aquí la etiqueta de, de Tindero, eh. Hombre, no.、Tindero. A ver,、eh, mucha gente en su perfil de Tinder pone que solamente quiere conocer gente nueva. Sí. Y no quiere、eh, sexo. Ya, ya. ¿Pero quién? ¿Eso quién s e r ¿No c o n o c e s a alguien? Bueno, <risa> en muchos perfiles lo pone. Yo no conozco、perfiles. a nadie, e ¿eh? <risa> No, no, no. Qué A perder el tiempo para seguir tú a Tinder. <risa> a buscar amigos, te vas a Tinder tú. Vale, la siguiente técnica se llama match por follow. Dicen que básicamente lo que hacen es、eh, darte match para acabar hablando contigo y que. Eh, esa conversación la trasladéis a otra red social como Instagram. Y ganar seguidores. Eso ¿no? es, y ganar seguidores. e、ah, listo.、Hmm. Esto lo hace mucha gente, e、eh. O sea, parece mentira, pero mucha gente se vuelve loca con el tema de seguidores y,、ya. y hace cualquier cosa. A、Hombre. nivel obsesivo. Total. Pero bueno, aún así también se puede ligar por Instagram, ¿no? O sea... Claro, vamos a hablar de, del tema de, de ligar por Instagram, claro, porque es... esto. Esto es muy amplio. El, el tema de, de ligar por Instagram es, es muy amplio.、Eh, voy a h a c e r un truco muy bueno que me、vale. pasó una vez. ¿vale? Uy, Para, vale. Esto va dirigido a todos aquellos oyentes que, que ligan por Instagram. A ver, Tú también, ya sabéis que, ¿Tú también ligas por Instagram. Diciendo ver, todos, y por Tinder. ¿Todos ¿todos por Tinder también? No, caso a ver, el caso.、Eh, Todos sabemos que cuando empiezas hablando por Instagram es como que es más frío. Es como que no No has dado un paso en la relación de amistad. No le has dado el WhatsApp. Claro, no le has dado tu número de teléfono, que al final es lo que queremos todos. Claro, claro, claro, claro. Entonces, a mí me pasó una vez que, que fue espontáneo, pero claro, me salió muy、espontáneo. bien. Es、sí, espontáneo.、Sí. Sin quererlo. Sí, sí, me sin salió sí, muy、querer. bien. e、eh, s a me la conozco. Y、eh, digo yo. Sin,、vale. querer, no, sin, todos, sin querer, voy solo. o s que ha s i o sin e l t r u q u i t o el truquito, el truquito、ah. de, oye, ¿te importa que hablemos por WhatsApp? Porque es que esto a mí no me va muy bien, no me llegan sí, los mensajes. Sí, sí, sí, sí. Eso sí, ya está、cosa. Eso está quemadísimo está ya. Eso no podemos utilizarlo. Vale. Voy a decir lo que me pasó a mí. Yo estaba explicando por audio una cosa y en Instagram. Solo te deja mandar un minuto de audio. Una Entonces, cosa, ¿eh? Vale, bueno, e s t a a contando un <risa> tema. <Vale. risa> Madre mía. Entonces,、eh, como solamente te deja un minuto, a mí no me avisó. Y, y yo seguí con el dedo, pero ya se había mandado el audio. Entonces le dije a la chica: le dije, Ostras,、eh, solo te solamente te he mandado un minuto de, de audio, porque solamente me deja un minuto de audio Instagram.、Uh -huh. Y me dijo: No te preocupes, toma mi número y mándamelo por WhatsApp. b u e n mira, <risa> pasé una conversación fría, más de un minuto hablando en un audio, cuidado, ¿eh? Sí, sí eso es lo que e he dado yo. Qué fría la conversación, ¿eh? De... Era un tema era un tema complicado. Sí, complicado. s t es que vamos. No, no, no, no. O sea, a no, ver, yo tenía、no, que. Instagram muy... es frío, sí, frío, pero te estoy mandando un audio de dos minutos. <risa> <risa> Venga, va. A Cuéntaselo a otro. A mí no me engañas, tío. Pues nada, e s a s eran no, no, no, no, las, las técnicas de. Las técnicas, no, las. Las, las manipulaciones. Las mani sí, las técnicas、tinder. de manipulación que más utilizan en, en, en tinder. tinder. Y ahora os pregunto a vosotros: ¿cómo veis las aplicaciones para ligar? Yo cero. Yo, o sea, a ver, yo cero también, obviamente. Pero yo. Sí, que yo sí que gastaría, no, no lo veo con ningún problema. Ningún problema. <risa> no, yo no. h o r i t a n d o ¿Qué está、ribos. pasando? <risa> corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, que nos e s c u c h e Bueno, pero todos sabemos no. Que, que no solamente hay aplicaciones para ligar, también,、no. como estábamos comentando, Instagram. O, por ejemplo, Facebook, Twitter también se utiliza para, para ligar. Al final es acabar、sí. hablando con una persona. Es un redes sociales que te hace s a r que t o Bueno,、personas. la diferencia、sí. es que、sí. uno sabe a lo que vas y el otro pues no sabe lo que te puedes e n a ñ e r Lo bueno de aplicaciones como Tinder es que ya sabes que, que la gente está ahí porque busca pareja. Bueno, pues eso. Eh, no, a ver, pues hay que p a r e j a Nerea. Bueno, bueno.、Que、no se p u e d dudarlo. Vale, yo c r e o que Javier me cuente、sí. las técnicas de, para ligar en Instagram. Que todos sabemos, porque estas son ver, reglas no escritas. Sí, sí, v a l e Las reglas, reglas no escritas del diccionario. Eso es, todas las conocemos, pero nadie las cuenta. Muy bien. A, bien. a ver, c u é n t a no s Bueno, pues、secretos. vamos a comenzar, si queréis, por la primera. Y es que,、eh, bueno, la típica de. Dar un like、eh, a las dos últimas, no, fotos antiguas, tienen que ser fotos antiguas. Damos unos cuantos likes, clic, clic, clic, clic, clic, clic, A ver, Eso es, oye, oye, e s e espera. ¿Eso me garantiza a mí tener pareja? Espérate un segundo, mira. nosotros damos una foto antigua.、Eh, si ya directamente la chica te responde dándote un like. O el chico. O el chico, o el chico claro. El chico. Si te responde. Es que la tienes hechísima. Vete ya directamente a mensajes directos y háblale. Porque si es te que devuelve, e ¿no? Quiere algo. Si te devuelve, siempre. Si te devuelve, si no te devuelve mejor recoge caña, d e、vale. j a d e seguir y otra cosa. Y otra cosa. A ver, más técnicas en Instagram. Por ejemplo, eh que están muy, están muy de.、Eh, bueno, estas más. Bueno, las voy a contar. A ver, venga, va. No te la v o a c o n t Cuenta, cuenta. Javier, bueno,、no、es que、guardes. hoy en día la juventud. Bueno, hablaba de juventud como si yo no. Esto de punto o p i n o Esto e ¿Eso ya s u é ha pasado? Eso ya de... ¿Cómo se ha pasado, Sergio? ¿Cómo?、Sí. Creo que está s un poco desactualizado, ¿eh? Es de. De 12, de 12 años, ¿no? De 12, 12, 12, punto, 12 años. Espera, Mira, punto, punto, punto y opino. Punto, punto y, opino. y opino. Directamente tú pones、yo. un.、Oh, abre o abro. Para que tú hables con la.、Persona. Pero e s o lo sigues viendo tu Instagram. Eso lo veo a diario. Te puedo enseñar, claro que lo veo. ¿Cómo、sabes? que lo ves a diario, Javier? A ver, yo lo veo. No significa que lo haga, ¿vale? Madre mía. Vale, vamos a hacer otra. Vamos a hacer no. otra. No, no. Atentos, esa, esa es muy buena, ¿eh? Mira, atentos. Tú、subes una historia, bueno, o una chica sube una historia a Instagram y tiene un slider de e s o s que deslizamos con un emoticono. Sí, o sea,、ah, bueno, sí. Vale, no, sí. v a e no, no, no, espera, espera. Tú directamente, en vez de darle al tope, que es lo que le da todo el mundo, tú le das al mínimo para llamar su atención. Parece que no, pero ojo, este truco que es muy utilizado. Me ha v i s t el tema de las historias, ¿no?、Que、el e las historias, Para、es. ligar bien, ¿no? Utilizar las historias, contestar, contestar historias. r e a c c i o n a r historias, historias、eh, todo sirve.、Uh -huh. Todo, todo. Va bien. Madre mía.、Uh -huh. Todo lo que me estoy perdiendo <risa> para... Nene, Nenea, por favor, vamos a crear Instagram, ya venga. <risa> pues mientras creamos Instagram, escuchamos a Rosalía juntos, una y este. Yo por ti, tú por mí. s o n a n d o s n extra. m o l g a n l o del pollo a los ojos. もう1回。 よっぽどよっぽどよっぽどよっぽどよっぽどよっぽどよっぽどよっぽどよっぽどよっぽどよっぽどよっぽどよっぽどよっぽどよっぽどよっぽどよっぽどよっぽどよっぽどよっぽどよっぽどよっぽどよっぽどよっぽどよっぽどよっよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよ よっぽい、とぽいみん、きんのうりか、まま、せいた よっぽいよっぽいよっぽいよっぽいよっぽいよっぽいよっぽいよっぽいよっぽいよっぽいよっぽいよっぽいよっぽいよっぽいよっぽいよっぽいよっぽいよっぽいよっぽいよっぽいよっぽいよっぽいよっぽいよっぽいよっぽいよっぽいよっぽいよっぽいよっぽいよっぽい n が i a 10.9。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 Los gemelos y las primas han llegado a Extra. Quiero, o r o Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Extra. La musical, la Son las 7. Escuchamos ahora esto que acaba de salir y es Ella es de s a n d y Paulino. Escuchamos en extra. l l e g o horas dentro y no he visto a nadie. Así como ella, brilla como estrella. Qué mujer tan bella. De la noche ya tiene mi atención. Baila perfecta con cualquier canción. 私は私の愛のーの愛の愛の愛 n 愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛の愛 ピーマンの人のことです。あなたは私のこといると、私のことをていると、私のことを知ったいると、私のことると、私のことを知っいると、私のことを知ってると、私っていると、私のことを知っていると、私のことをがっていると、私のことを知っていると、私のことを知っていると、私のことを知っていると、私のことを知っていると、私のことを知っていると、私のことを知っていると、私のことを知っていると、私のことを知っていると、私のことを知っていると、私のことを知っていると、私のこと Podríamos ser más Si tu boca se acercara la mía Llevo a centro、sí、y no he visto a nadie Así como ella Brilla como estrella Qué mujer tan bella De la noche ya t i e n e mi atención Baila perfecta con cualquier canción Ella es la imagen de la perdición q u e la niña tiene algo y no sé Como a ella yo la voy a conocer Porque esta noche entre copas y otra cosa Puede que me quede yo con la más hermosa La niña tiene algo y no sé Como a ella yo la voy a conocer Porque me tiene enviciado Como un loco en ella pensando ye, algo Y algo e s t tramando Para decirle que ella es La más bella que podría tener 3ポイント目の優しい人は誰かを見つけた o です。3ポ s ント目の優しい人は誰かを見つけ e の l horas y、no、visto a nadie. Así como ella. brilla como estrella que mujer tan bella de la noche ya tiene mi atención baila perfecta con cualquier canción ella es la imagen de la perdición n o m 綺麗 e 顔が見えない modelo de c i n い。 ピピピピピピピピピピピピピピ ビトリアム a 世界は私の世 o に行くこ s がで u ないです。 どうして Acaba de sonar indeciso y seguimos en extra. Ya ha pasado ya la primera hora del programa, son las 7 de la tarde y, y tenemos más cosas que comentar. ¿Tenemos más cosas que comentar? Hay muchísimas cosas que comentar, sí, sí, sí, sí. <risa> Bueno, nos ponemos serios, ¿no, chicos? Sí, sí. ¿Sí? A ver, cuéntame. O、ah, bueno, no tan serios. A ver, <risa> A ver, ¿quién no ha escuchado hablar? A lo mejor hay alguien que está encerrado en una cueva. Y no he escuchado hablar del coronavirus. Uf, hombre. q u Está e candentito ahora. Que está de Erasmus por ahí, ¿no? Que está de Erasmus, ha ido de viajes, se ha ido de p a r r a n d a Y estaba ahí en China, ¿no? Y ahora he dicho, bueno, pues me voy a dar paseos por ahí por, por toda Europa. Por、no、Una vuelta. Una vuelta. Pues sí, sí, es sí. que he leído la noticia y es que se ve que la gente está súper preocupada por las fallas. Porque, claro, aquí claro. en Valencia nos juntamos una barbaridad de personas. Sí, sí. Y bueno. Pero a ver,、eh, quiero tranquilizar a la gente. Han dicho、eh, desde Sanidad que no nos preocupemos, que todavía no han activado n i n g u n alarma. a Pero una cosa, a ver, yo tengo una, una pregunta. Claro, tío.、Eh, si cojo el coronavirus en fallas, ¿puedo beber alcohol? e s o lo pregunto. ¿Eso afecta a cubata? No me a cubata? mezcles con antibióticos. <risa> bueno,、ah, claro. si quieres que te suba el doble, a lo mejor sí. <risa> no, no, no, por favor. No, no, Entonces, Me montaría yo l n a fiesta solo en el hospital. Claro. En una planta yo solo. En, solo? en, en el planazo, una. ¿Adi s o l planazo, ¿no? Bueno, es que os tengo que contar porque yo he visto un, un mensaje de Forocoches que, que es muy bueno. O sea, es que a ver, a lo, a lo mejor del coronavirus es. A ver. Es un tema serio, ¿vale? Que sí, sí, tampoco sí, sí, tenemos, sí. Que, tenemos que darle demasiada、no. importancia porque al final los expertos lo que nos están diciendo es que. Que nos tranquilicemos. Que, nos tranquilicemos, que es, una, es como una gripe más. Que Exacto, que aquí aparte ya se están tomando medidas, que e、claro. s controlado y que, hay, que afecta a f e c t a sobre todo a personas mayores y con, con problemas respiratorios.、Y、cuando haya gente ya c o n t a g i a d a p e r o que se está llevando pero bien. Pero, ¿qué pasa? Que hay alarma social en, en todos lados, pero en España nos vamos al, al cachondeo. o <risa>、ah, por lo que somos! <risa> no, sabéis, no sé si habéis visto. Eh, mensaje de, de, de, un, de un usuario de Forocoches. Sí. Muy sí. bueno, a ver, a ver si、Uah. lo encuentro. Hombre, es que los、no、de Forocoches, ¿qué pero quieres pero que <risa> te diga? A veces dejan de cada comentario que son tan buenos. Y las que lían por ahí, eh. Regalitos de la vida, b i e Es、ahí. que hay mucha. s Bueno, obvio. Tan miedo, tan miedo. Obvio el mensaje, dice. A ver, un momento que lo tengo aquí. Vale. Dice: en el momento que vea que entra en España. v a l Esto e fue hace unos días que, que aún no había ningún caso en España. Eso fue antes de ayer.、Ajá. Que recordemos que estaba ya en Italia bastante fuerte. Sí, que estaba ya. Dice: en el momento que ve a q u i n t a en España, dice: ahí tiene pinta de que, de que está al caer, voy a hacer todo lo posible para pillarlo. Dice <risa> el iluminado.、Para、dice:、pillar. pensarlo. Dice: si eres de los primeros、eh, que, que coge el virus, te van a montar un operativo del copón bendito <risa> con una planta del hospital solo para ti <risa> y enfermeros velando por tu salud por a las 24 horas、Javier. del día. Claro, claro, que, claro. e una pista. <risa> claro, para claro, para mí s una Claro, sales en los periódicos, en Prensa, creo、claro, son、claro, todas、claro. cosas a ¿no? s Y dice: como es un virus que tampoco es demasiado, dice: si no tienes problemas respiratorios o alguna movida rara, dice: lo pasas seguro. Dice, ahí está la tasa de, de mortalidad, que es muy, muy baja. No vale la pena vivir con miedo y en cuarentena por unos días con fiebre. Exacto.、Uf. Añade, además, se extenderá por todo el país y cuando eso pase y los hospitales estén hacinados y sin medios ni recursos, yo ya lo habré pasado. Eso es como la varicela, ¿no? El primero que lo pasa, cuando el o、claro, la p a s es mejor. Da por hecho ya que, es que si. ¿Lo、sí. va a pillar? No, no que, sí, que si lo coge ya no puede volver a cogerlo. <risa> que se sabe, no sí, sí. se sabe nada. <risa> nada, esa es la. Lo que decía esto, este、mía. oyente, ¿no? Este usuario de Foro de Coches. Sí, sí, sí. Muy, muy sensato,、Madre. ¿eh? Sí, sí, sí. Muy sensato. <risa> Pero de verdad,、eh? o sea, lo que es locura. Lo que se ha creado con este. Sí,、si、no o s es. Locura, yo, por ejemplo, iba hoy, no, digo, voy hoy en el autobús y una persona se ha puesto a toser y es que todo el autobús hemos, nos hemos quedado m i r á n d o l e Todo el autobús. ¡Tarancos!、Sí, sí. Todos, coronavirus, todos, todos coronavirus. asustados. Y soy el primero que estoy asustado, ¿eh? El primero, bueno, hay mucha gente ya que. A ver, yo he llegado a pensar. Digo, me visualizo Valencia en fallas todos con mascarilla. Uff. Sería、Oye. raro, ¿eh? Porque en casa vosotros nos encerráis en casa, ¿verdad? En fallas. Uff, no sé. Soy... No, no, yo salgo, yo salgo, h o b r e Yo no entro en casa, que o... es otra cosa. Vale, pues.、Eh, lo que decía, que en otros países. está, Bueno, aquí en España también está viendo mucho alarmismo, pero es que ya tenemos hasta canción del coronavirus. Oye, a ver, a ver, a ver. ¿La escuchamos? Ver, ¿Cómo? ¿Cómo? Venga. e s c u c h a r l a ¡El coronavirus! ¡Qué! ¡Por el coño! o Y y a t e a los virus! s <risa> Muy bueno. Oye, me ha encantado, o ¿eh? Se me ha olvidado poner el, el, el censurador de, de palabras.、Sí. Se ha ido un poquito de tono, pero bueno, sí, sí, sí. Nuestros, nuestros oyentes nos lo perdonan que ya empezamos a llegar. Ya te está n o c c i e n d o ya. l o ya,、claro, ya, ya, ya, ya. ya los niños ya no escuchan la radio. Claro, pues nada, que, que no se preocupen nuestros oyentes que ya nos están diciendo los expertos que, que es una gripe más. Exacto. Que no, que no, no hay vacuna, pero que se cura. Que、hay hay un, un, alto, un alto porcentaje, ¿no? u n altísimo un porcentaje, 0,7 de, de, de, de mortalidad. mortalidad、sí. Pero、Solamente. el porcentaje alto es el de recuperados, es un 85,、claro. si no me equivoco. Que es lo que hay que tener en cuenta, hay que ser positivos. <risa> pues escuchamos ahora a Yago Roche. Esto es Fórmula Española, ¿eh? Llega con Atrévete, lo escuchamos, lo está reventando en toda España. El cárter urbano, voy a en s t a voy a en s t a え la que conozco tú eres la m a s dura me sube la tensión y la temperatura me tienes acatado b vi tu cintura me pide que te la otra vez si estás tranquila, jeva, yo te doy trabajo siempre lo mismo, arriba y abajo yo tengo la respuesta tú porqué si me buscas yo te lo vas o y a r saber yo la conocí bailando mi piel se r、er、i z a a rozarme con t u p i e l lo que empezamos acabamos si me lo p i d e n lo hacemos otra vez e めえ ペ dice que no era pa' tanto Lo malo a ti te gusta Yo sé que a ti te encanto Ella siempre ready Con s u lencerían e blanco Está atenta Suena el móvil Sabe que la estoy llamando Vámonos e s a noche Hagámoslo nena Tiene oportunidad Pero se va Sabe que yo Siempre estuve a tu pie s h a r a el mundo al revés Eres tú la que suplica bebé Yo la conocí bailando Mi piel se e r i a Rosarme con tu piel Lo que empezamos Acabamos Si me lo pide s Lo hacemos otra vez Atrevete n いですか あれ 俺たちの家族は全ての人間のために、全 m a 家族のために、全ての家族のために、全ての家族のために、全ての家族のために、a ての e 族のた a に、全ての家族のために、o ての家族のために、全 u の家族のために、全ての e 族のために、全ての家族 Te recordamos que hoy votamos una semana más si、eh, una canción que, que os hemos propuesto que es TBT de Sebastián Yatra, si es un hit o es un hit. Podéis hacerlo, podéis votar a través de nuestra cuenta de Instagram, a r r onclub-es b a o guión bajo o también en arroba extrahits. Recordemos que Nerea ha dicho que, que no le gusta una semana más. <risa> una tampoco, semana ¿eh? más. ¿Te olvidas de mí? Sí, que iba a votar lo contrario y al final、es、va que... y vota lo mismo que yo, Javier. <risa> claro es que, que sí.、Hombre. ¿Te copias de mí? Sí, es que, por favor. No puede ser. Si queréis dar pues, vuestro voto, podéis hacerlo en nuestra cuenta de Instagram, repito, arroba u n c l u b y un bajo es, o también en arroba extrahitses. Escuchamos ahora a Shakira Yanuel y este me gusta. Aclaremos que os curece, dejémonos e de c h a estupideces. Llevamos peleando un par de meses y a yo te lo he dicho tantas veces. よく聞いてみたください。 「だいぶ」 Esto era me gustas de Anuel junto a Shakira, pero tengo algo que, que os va a alucinar, chicos. ¿Sí? A ver, a ver. Eso quieres a b e r l o ya. ¿Sois de utilizar aparatos en la cocina? No. ¿Qué tipo de aparatos utilizáis? Yo no directamente, robots, ¿eh? no, cocino. Yo directamente que, no cocino. Yo soy de Sartén.、Eh, pues muy mal,、no. aquí c o c i n a r Lo dice、no. él, que, que no sabe ni freír un huevo. <risa> por favor, eh. Vale, me v e a Por favor, tú. Yo de Sartén clásica. ¿verdad? No hagamos caso a este, este personaje. ¿El personaje, por favor? Ya. Me, me he revelado después de. los hermanos me están en orden ya. A ver, a ver, a ver, v a m o s a ver, gemelos,、no, por ver. favor. Después de tantos programas ya. De verdad, hoy, hoy me revelo contigo, ¿eh? Es verdad, Sergio si es que siempre era pacífico. Siempre ¿eh? Vamos me a he callado. Siempre ¿siempre, no, siempre te has callado, no.、Sí. Me está acusando a mí de cocinar, c de que yo no cocino, cuando es que él directamente es que no sabe ni f r e g a r No, es、huevo. que eres de los que pone la pizza. No, yo cocino. Te hago una cena y te pongo la pizza en el horno. ¿no? No, no, no, no, no. Te pongo la pizza que, en, el Nerea, en el horno y m e cena no, no. te he hecho. Permitirme, lo voy a contar aquí en directo. A ver. Y es que las fallas anteriores, ¿vale? Pues entre la peñita Bueno, peña la que tenemos de amigos, hicimos una paella, ¿vale? A ver. Pues esa paella la hicimos entre todos, ¿vale, Nerea? Entre todos. Y coge Sergio y dice, bueno, el que más probaba. El caldito de la paella. A ver, que la paella que la hizo de la paella. ¿no、a <risa> Vamos a ver, n e r e a Vamos a ver,、madre. mira. Casi nos deja sin caldo de paella y encima dice que la paella la hizo él. <risa> no, no, no, no, eso no fue así. Sí, Esto, sí, sí. A, ver, a ver, si Sergio, yo soy cocinero, y hago la paella, que... tengo que probar si está bien de sal o no. Muy、pero、bien. Vamos a ver. A ver,、si、es、no、que es verdad. La hiciste tú solo. Sí que, sí que la hice yo. ¿Quién o sea, la, la, la paella yo paella de, midió la cantidad de a r o s Todo, todo lo mismo que hice yo y una persona mayor de, de la comisión nos ayudó un poco. A mí me ayudó, pero el, lo hicimos entre todos. Controlaba el fuego. El que echaba. Los productos. Eso no es verdad. s o no es verdad. El que controlaba los granitos de arroz, el q garrojó. Sí que fue el que más probó el caldo. Eso seguro. <risa> y el que reparte, el que, que reparte y parte, se queda con la mejor, la mejor parte? parte. Vale, pues en relación a, a esto de, de ¿La, la paella.、Comida? Sí, de la comida y de la paella. Sí, sí, sí. Os tengo que decir que ha salido una termomix que sabe hacer paella. Eso sí que no me lo c r e o nos, nos va a quitar todos estos problemas. Nah, se la no te claro, lo pues, crees. Yo creo que como una paella hecha al fuego del e ñ a no hay ninguna.、Oh, pero a ver, ¿eso es, ¿eso es arroz con cosas o esto qué es? No, a, claro, a a arroz con cosas. Te explico, ¿paella o arroz en cosas? Te explico, Javier. El, esto puede f a s t i d i a r muchos concursos de paella en las payas. e h Sí, sí, hombre,、pues、esto se hace paella. Claro, te lo hacemos un momentito.、Dices? Vale, pues el chef Sergi Escolá del restaurante Casinet de Vendrey ha creado un aparato v ¿vale? a l e que permita e a Es controlar el tiempo y la intensidad de la, de la llama de, de la paella、uh -huh. para que la cocción del de, de arroz sea siempre al punto. Madre, de esta manera, y con la ayuda de, de la p u、pues, esta empresa que hace. Las, Las, la, los aparatos, ¿sí? ¿vale? Se creó Mimcook, es el nombre de, de este invento. ¿vale? Una variante de, es una variante de la Thermomix con una lista de recetas programables para que los cocineros puedan elaborar un plato siempre de forma idéntica. Madre mía. Es decir, podemos usar. <risa> Podemos fastidiar los concursos de, de, paellas. de paellas. Pero yo, yo soy muy clásica en esto. En cuanto a las paellas, yo digo que no vas a ver igual que las de siempre. Las que hace mi abuela, por ejemplo, ahí con la leñita en el chale. Vamos, si、sí、me quedo con esas. Hombre, hombre esto es una, termomix, una ventaja. Mix, o sea, no tienes、leches. que estar controlando el fuego, no tienes que estar controlando nada. <risa> pero eso es no t i e s q e s demasiado cómodo. No, pero para Sergio es un poco、eh, un fastidio porque es que no va a poder probar e campo de <risa> <con> caldito. <risa> porque no puedo probarlo. Puedo, puedo programar el. El aparato. A que se para la mitad. Claro, y oye, tu a ver, si te sale buena, Nerea, da igual que le haga un robot, que le haga, haga, haga tu tío Paco. Yo no, no me fío de los robots. No me fío. ¿No lo compraríais? ¿No yo no. ¿Tú lo yo, comprarías, yo sí, Javier? Yo sí lo compraría. Es que tú eres muy, muy vago. p a c o sí, sí, como tú, <risa> claro. Es que no, no, directamente <risa> no sabes <no> sabe <risa> cocinar. 10, es que dice que yo、ver. no sé cocinar, mira, es que de verdad. Hoy <risa> día haremos aquí un concurso. A ver, el, lo, a ver Nerea dame, dame algo、no. mano para tirárselo. Hay otros gemelos que son chefs. Ah, sí, claro. Y se llaman, se llama Javier Torres en la cocina. No habéis heredado eso, ¿no? No, es, es, no esos son los j a b i g e r o s Esa habilidad no la tenemos. Bueno, tenéis otra. Tenéis la de ser radiofónicos. Ahí estamos, la de locutores. Hombre. Ay, ay, ay. Llega ahora Townsend Eye s t e Dance Monkeys. Dense Oma k a n ha sido el u s a i 俺が悪い tú te vas a ir. ¿Qué más te puedo decir? 「mí por <laughs> Si yo te quiero、te quiero、いって quiero」 マスティックはマスティックはマスティックはマスティックはマスティッスティックはマスティックははマスティックはマスティックはマスティックはマスティックはマスティックはマはマスティックはマスティックはマスティックはマスティックはマスティックはマスティックはマスティックはマスティックは Este más de Aitana, q u é romántico, chicos. Uff, a m í me ha puesto l a piel de gallina, eh. Sí, sí, sí, <ríe> es romántico en total. Madre mía. Pero bueno, vamos con más temas. ¿Y, y qué me tienes que comentar, Javier? Una semana más、eh, nos trae los, los artículos más. Más candentes, de internet, raros, más, más random. random más de guay. O, Así de, sí. ¿O de Amazon? ¿De dónde lo sabes t hoy? <risa> hoy lo vais a ir sabiendo, poco a poco. A ver, venga, cuéntame. A ver, vamos a comenzar. Bueno, ya sabéis c o m o cada semana os traigo lo más extraño de internet. ¿Sí? Sí. Y. Hosti... <risa> es que es muy bueno. Vale, ya se d r r i a y e r Os traigo quiero... lo más extraño y. Quiero que decidáis con cuál de... Bueno, con cuál con me regalaríais y con cuál os quedaríais. Vale. Venga, a ver.、Vale. ¿Queréis que comencemos por el primero? Venga, ¿Vale? vamos a empezar con el primero.、Oh, ok. Vamos allá.、Eh, a ver, chicos, ¿habéis pensado alguna vez en ponerle tacones a vuestro smartphone? Pues no. La verdad. Pues, el, tacones a, a nuestros smartphones. No me lo imagino, yo no lo visualizo. ¿eh? Atentos, porque es que ese s es t el momento, vamos. Ese es e momento. A v he encontrado ¿vale? el artículo perfecto para hacer pues, lo que os estoy diciendo de ponerle tacones a vuestro smartphone. Mal, ¿eh? Se trata de un soporte móvil que、uh -huh. tiene dos zapatos de tacón rojo. Mira, oye.、Sí. Y que además es ideal para regalar, la, bueno, para regalar a personas que conozcáis que sean muy coquetas. Pues ponerse tacones a n nuestro teléfono, ¿no? Además, no, no, no. Mira, además, además, para personas coquetas también es ideal para ver un vídeo e incluso un capítulo de una serie.、Bueno. Pero no, a ver, vamos a ver, vamos a ver usos, qué ventajas ¿no, puede、eh? tener p u e s q u e se sujeta al móvil. A ver, claro, oye, claro. para trabajar también está muy bien cuando estás trabajando con claro, el portátil. Claro, te pones claro, los claro. c l s taconcitos. Claro. claro, te pones claro al lado de sí y el el teléfono. Tra... Y bien mono, oye. Oye, s lo sí, mejor. Sí, sí, desde sí. luego, lo mejor de、sí. todo. Te ha gustado que este, e ¿eh? e s un regalo muy,、sí. muy, <ríe> pero que muy económico. Atentos, no te ha c u s t a d o Es el mejor producto que he traído, calidad-precio, ¿vale? Os voy a contar lo que cuesta cada taconcito, ¿vale? Porque con uno no vas a hacer nada, tienes que comprar dos. No, no te vienen dos. No, lo siento. ¡Hala! No, no, no. O sea, pues esto es un. ¿Viene cojo? Pero Bueno, e s c u c h a m e Si me compro unas zapatillas, me viene una. <risa> atentos, no, no, favor, no, no, no puede、atentos. ser. Nada, nada, nada. No, no, no espera, me ha gustado ya. Espera, espera. Por tanto. 17 céntimos, por、ah, favor, 17 vale. céntimos, vale, vale. que son 17 céntimos. Creíate, joder, que creía ibas a decir euros. no, que no, que, <ríe> no, que, <ríe> no, que <ríe> no, por favor. No, yo también. Y el proveedor no puede poner los dos tacones ¿Caro? y que me cueste sí, más tío, caro. Por ¿Caro? favor, no me seas tacaño, por favor. 17 céntimos, tío. <ríe> Escúchame, que no, que lo veo、bueno, yo muy raro.、Eso. Este me lo apunto porque este encima me interesa y de verdad. Vamos a ver, vamos con el siguiente. Os traigo una habitación con vistas para... Bueno, ¿tenéis mascotas e s a es la primera? Sí, sí, tengo un p e r a o r í a a Pues、tengo、os traigo una habitación un con bueno, vistas. Yo tengo una mascota. Sí, yo también tengo ¿A otra. A ti. Amor, l o hermanos. Os traigo una habitación con vistas para vuestra mascota. Y bueno. <risa> Pregunta n Cuchillos, Pregunta Nerea, porque en lo de Sergio no considero mascota. Entonces, Nerea, entiendo que tú quieres siempre lo mejor para tu mascota, ¿no? Hombre, ¿Verdad? Por supuesto, sí. Pues. p o r eso es una de las cosas interesantes que puedes comprar hoy en Amazon, porque esto sí que es de Amazon. Muy bien. Es esta pedazo de habitación, ¿vale? A ver, que se、véndemelo. compone, atentos, de una caseta con una pequeña azotea en la que el perro pues, podrá echarse, por ejemplo, la siesta. ¿Y cómo de grande es esto? Atentos. <risa> A ver, vale. Es cierto, no, no, déjame, déjame contar cómo es. Para, Para, para animales de 1,81 que habrían. <risa> es cierto, ¿vale? Que、pues、en un principio puede que le cueste al pobre animal pues, subir. Ya que pues, todos los perros. ¿Tú sabes subir escaleras? Sí, bueno,、pues、ahora ya está mayorcito. No, es que todos los tiene, perros. Tiene 17 añitos uf, ya. Es mayor, ¿eh? May, mayor. <risa> a ver qué dices. <risa> Cuidadito no, con l o que d i c e s m e j o r me c a l l o vale. <risa> No todos los perros están acostumbrados a subir escaleras, pero con el paso del tiempo. Porque、pues, t Oye, no pero, va a dejar de usarla. Te lo digo, yo, perro tiene. A ver si. Es, esto no sé si es un mito de los. De l o s siete años. No. Ostras. No, no son 7 por. Yo creo que eran e 6 año. años, ¿no? No lo sé. Bueno, tiene. Sí,、si, con tu teoría tiene 119 años. Mirá, con la mía 19. Vaya, pues、bueno. cuando cumplió los 100, no hice ninguna fiesta, b e n i t o mío. c u m p l i l a f i e s t a de los caso, 100. Vaya, se me pasó. Caso, para los 120. Venga, oye, por、pues, favor, ¿eh? Bueno, vale. El caso es que, digamos que este producto. El producto se compone de una cama debajo con unas ¿Sí? ¿Sí? escaleras, como si f una e r a u litera arriba que tiene un pedazo de balcón, oye, que puede disfrutar ahí, tomar el aire, lo que quiera, oye. Bueno, pero, pero esto es un regalazo, eh, ¿Eh? Pero esto es muy. Menudo dumping、no, no, es que de perros de él y todo. Es que、no no, no, os adelanto, como le compréis esto, no va a querer otra cama. Es que ni siquiera ¿verdad? la vuestra. Seguramente se subirá <risa> la tuya, <risa>、sí. ni siquiera la tuya la va a querer. Solo quiere dormir conmigo. Va a preferir además, estar、bueno. en su habitación, hombre. Vamos con el siguiente. Vale, Os digo. Traigo... Espero que e n a precios. Ah, de claro, precio. s Ah, claro, claro, claro. Muy bien, muy interesante. Vale, este no、muy、sé si. Para todos a tirar de precio, hombre. 300 euros, ¿qué es esto? 300、vamos. euros. Por favor. Un、chollo. Compre h l l o o c ahora su mansión de perros por、Llame、300 al 906. euros. s q u e vale? 644. <risa> Venga, siguiente.、Todo、vale, vamos、chollo. a por el siguiente. Os traigo. Bueno, ¿os gustan los juegos de mesa? O sí. Sea. Os traigo un 3 en raya gigante. Entonces ya no es de mesa, ya es, ¿Cómo? vamos. No, no, no, no, no, no sé. atentos. Es uno de esos juegos que no pasa de moda, como bien sabéis. Sí. Vale, es cierto, pues que una época en la que era tendencia, bueno, tú habrás jugado un montón yo también. Sí, sí. Como lo puede ser. Digo juego de, de primaria, ¿eh? Claro, sí, claro. Estoy... Me encantaba.、Cuando、bueno, llueve, me sigue encantando. Cuando llovía, v í a que siempre jugábamos. Exacto. Las d í a s que en el experiencias experiencias así, en el te p a s n que te pasaban. Sí, e p a s b a n en clase, sí,、Muy、sí,、bien. sí.、Cierto. Otro día hablaremos de todo eso, de anécdotas、vale, de primaria. Sí, sí. De o k pues es uno de esos juegos clásicos que pasarán a la historia, generación tras generación. ¿Y por qué no t e n e uno gigante? Me pregunto yo. Tiene una Opción, por ejemplo, pues, para dejarlo en la habitación, para sacarlo en esas tardes de domingo en las que pues, llueve, en casa no, sabe, no sabemos qué bien qué hacer.、Uh -huh. Y una partida de Tess en Raya p u e siempre s apetece, ¿no? Sergio, tú, por ejemplo. Hombre, claro. <risa> Estás ¿Siempre? en el baño Chicos, haciendo tus necesidades.、Pues、a lo mejor no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, a o no, no, no, no, n a no, n e no, no, no, no, o no, no, no, no, no, no, no, n l no, no, no, n c no, no, o no, no, n e no, no, no, no, no, no, no, o no, no, no, no, no, no, o no, no, no, no, n no, no, no no no es que son 150 euros e ¿eh? 150, 150 euros? euros madre mía 150 Nada, euros. siguiente s artículo o sea, <risa> siguiente. Siguiente, siguiente artículo. Siguiente, cámbemelo, cámbemelo. siguiente y último、eh, artículo os traigo Mira, a ser g i o le p u e d e Ya, ú le t i m o A s r g i o le puede, ya, a le puede interesar este. A, ser, Uy, me, ¿no? a mí me interesan todos apuntan a apunta, apunta, chollos、sí, apunta, no、sé. que te interesa a ver os traigo un adelgazador de cara a ver a ver a ver a ver a ver a ver a ver a ver no, no, vamos a parar esto Madre mía. por favor Por f a ver o r A v yo no quería tampoco montar esta e h <risa> ya, ya. Os cuento. A ver, no, no, no, no, esto no se puede q u e d a r así. No, no, no, a ver, vamos. vamos a ver. Venganza, a a m o s v r v e venganza. Me quiere comprar un adegazador l de cara. A mí me acaban de ¿Qué? operar de apendicitis. Qué lástima, He adegazado l 6 kilos. Pobrecito mío. A ver. Y me está diciendo、ser? que、no. me quiere adegazar l más、no. la cara、no. aún. A ver, j s t a m e n t e ¿Qué quieres hacerlo desaparecer o qué?、Sí. No sé. <risa> me, voy a poner, me voy a poner de perfil sí, y no me van a ver. <risa> es que, por favor, a ver. Yo entiendo que si tienes un complejo de cara redonda y te quieres parecer a Mario v a q u e r i z o puedes echar un vistazo e este producto. Te puede interesar, d e verdad, ¿eh? totalmente en serio. <risa> No, no, no. Además, se ajusta la cara y además en la descripción te promete quemar toda la grasa que te sobra en el rostro. Mira, oye. Oye, para eso, la papada. Muy claro que sí. Y eso sí, tienes que dormir con este pedazo de cacharro puesto. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Descríbelo. O lo voy a, lo voy a describir, es como una especie de. <risa> como una, como o algo. Sí, una especie de turbante enorme que te coge toda la mandíbula. ¿Y te、Uf. saca las orejas? ¡Ay, Dios mío! O sea, es que, que qué movida, ¿no? Oye, chicos, cuando duermes con tu pareja, eso no te lo pones. Uf, <risa> <risa> <Yo>, e ¿eh? <risa> no、s muy sexy, ¿no? Hombre, hacer la, hacer la cucharita con eso、no、es debe、sexy. ser incómodo, ¿eh?、No. Si y a s i y、pues. cómodo de la cucharita, por suerte o no por suerte, cuesta...、Eh, no cuesta más de 5 euros. Por 4,50 podemos, a ver, el pedazo ¿podemos de, de, probarlo. De producto. ¿El ¿Lo Podemos compramos? ¿Queréis que lo compremos? Claro, saca la tarjeta. Bueno, es que tenéis. Va, pues que ahora, que... Ahora, ahora en el descanso lo c o m p r Bueno, pues hasta aquí mi sección de hoy, pero claro, no me veáis sin que me digáis cuál me regalaría. más, es el o te diga, a ti e la e r r a z a de r No, no. ¿Cuál me regalaréis a mí y cuál c o m p r a r í a i s vosotros para utilizar? A ver, pues.、Eh, yo creo que la mascota de los. Mira, no tengo perro, pero lo compraría. Si no solamente por tener así algo c o m p l a c e n Lo más productivo que, que he visto, ¿eh? Sí. ¿Tú, Oye, tú、pues、también leerías?、Sí, u v s、pues、un regalito para m i Beethoven, pues sí. <risa> ¿Beethoven se llama? Beethoven se llama. <risa> ¡No、Beethoven con 17 años. <risa> Yeah, I'm gonna take my horse t o the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse t o the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is m a t t e d black. Got the boosters black to match. Riding on a horse. Been in the valley, you ain't been up off that porch now.、Nah. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my b l a d d e r c h eat e d on my b a b y You can go and ask her. My life is a movie. Rang around my booty. Can't nobody tell me. Living、like v i i n g l a rock star, spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings, and Fendi sports bras riding down r o d e o i n my Maserati sports car. God knows just I've been through all. エクスト a すなわち、18ヘッド、すなわち、a クス r ラ、すなわち、すなわち、すなわち、すなわち、すなわ See ya. 4 de la tarde estás escuchando la radio musical de Valencia y viene una de mis secciones favoritas. de... de mira que le he arrebatado por, por los piques que llevo hoy con Javier, de verdad, ¿eh? le he arrebatado mi sección favorita. Va a ser para ti hoy. Oh, gracias, Sergio.、Ah. Cuánto amor. Bueno, chicos, empezamos porque, bueno, ya sabéis que este fin de semana pasado ha sido carnaval. Sí, sí, sí. sí. Pues os interesa saber cuál ha sido uno de los disfraces más top. Sí, a sí, ver, claro que sí. El que más, el, el e m A ver, e s p e r no me lo digas. El otro día comentábamos ¿El la, muchos. El de la casa de el papel. El de Madrid m e n No. La casa de papel. Yo digo.、Mmm, de. No sé. Vestido de bebé. n、no、e me o c De bebé, de bebé no. no. Típico de bebé. También、no. está de. Superman. No, he visto de élite también.、No. He visto disfraces.、De、Spiderman. Os doy pistas. Batman. Médico. Os doy pistas. A ver, a ver. Si os digo Tratra. -tra. h ¡Ah! <risa> o m b r e n u e s t r a Rosalía. Hombre, pues sí.、O、¿Qué sea, me dices? El disfraz más utilizado de estas fiestas, uno de los más utilizados, ha sido disfrazarse de Rosalía. ¿De Rosalía? Pero es que tanto adultas como niñas. ¿Qué me dices? ¿Cómo? De verdad, como niñas. Sí, sí. Tu cara sí. De... ¿Qué? Sí, os lo juro, o es a nenas que les han pedido a sus papás que por favor les hicieran trajes similares a los que lleva Rosalía en sus, en sus actuaciones Ajá,、uh -huh. para salir por ahí en, de carnaval. Ostras, y sus papás, chulo, ¿no? con todo cariño, lo han hecho. ¡Qué g u a y Sociales a imágenes de, de nenas disfrazadas. ¡Ostras! A ver. ¿Ostratas? ¡Qué bueno! ¡Madre mía!、Eh, ¡Qué bueno!、Eh, de verdad, pásame esa foto, vamos a subirla a, a redes nuestras redes sociales. Vale.、Eh, sí, me parece brutal. Es que hay un montón. ¡Ostras! s q u brutal! Los papás se lo han currado una barbaridad. Totalmente. Y v e m o s a un montón de mini rosalías por la calle. e brutal! Yo, lo siento, me lo he tra, perdido. Tra. Me habría encantado ir por la calle. Y me hago fotos me con ellas. Me hago fotos, por supuesto. <risa> Madre mía, soy, casi, soy tan fan de ellas como de la Rosalía. <risa> de verdad. Oye, me ha encantado este, este tipo de disfraz. ¿eh? Mira, yo pensaba que. Uno, ¿eh? que, es que la gente al final tira para, los, para lo mismo siempre. Sí, siempre son series, no lo que más c u p a Oye, pero es original, me parece original. e ¿eh? Hombre, también llegué a leer el disfraz de s a t i s f y e r ¿Qué d i s f r a h bueno, lo hablamos el otro día. Exacto, lo hablamos el、de、otro、Satisfyer. día. Sí, ese de s a t i s f y e r mira, te ves e una cosa: ese disfraz. No me parece tan original como el de Rosalía porque ese disfraz se compra. Yo creo que de los disfraces lo que mola es hacerlo, es hacerlo tú, el、Exacto. disfraz. Y ese de Rosalía está muy, muy, muy conseguido. ¿eh? Ahora lo vamos a subir a nuestra cuenta de Instagram, a onclub-es, y, y lo van a poder ver en nuestros oyentes. Pero me ha encantado. <risa> ha sido.、Vamos. Mis dieces. Entonces, ya, sabes, ya te s i g o Pues ahora seguimos porque esto es un chico, ¿vale? Que se ha hecho una foto. Pues. El típico postureo de estoy en la playa con mi bañadorcito,、uh -huh. me hago mi foto mirando hacia abajo en plan interesante. Pero, posturea, ¿no? Posturea, Para o s t u r e p a que el mundo lo vea. Exacto. <risa> <risa> <risa> pero había un hombre detrás que le ha fastidiado la foto. ¿Qué dices? Los típicos f a s t i d i a f o t o s ¿qué tal? Sí, sí, sí. Pues este muchacho, claro, dice yo quería subir esto a mi Instagram en plan guay.、Uh -huh. Y ha subido a Twitter la, su foto con el hombre este detrás y ha pedido、ah. por favor a alguien que le ayude. Para por favor borrar a este hombre. Claro, s a l í a, ver, a ver. un hombre en, en la playa, ¿me has dicho? Sí, estaba el chico este en la playa posando y, y un por él un era una detrás persona. Le ha fastidiado la, ha fastidiado foto. la foto. Exacto,、vale. Y ha pedido ayuda en las redes sociales, en Twitter concretamente.、Uh -huh. A diseñadores. sea, que,、sí, que la gente, por favor, borrara a este hombre de su foto <ríe>、sí. para que él pudiera subirla tranquilamente a su <ríe>、claro. Instagram y posturear y, y, y demás en, <ríe> en su red social. Y la gente, bueno, pues ya conocemos Twitter, que la gente, pues no es p u e g o de coches, pero también es muy graciosa y lo que han hecho pues es subir su foto contestándole y a lo mejor en vez de borrar al hombre pues ha añadido más gente ha añadido familias felices <risa> ha hecho no sé si habéis visto la película en d game de los vengadores、sí. pero、wow. hay una escena de que desaparecen todos en plan ceniza、ah, pues、está este hombre、ah, desapareciendo como si fuera c e n i z a s e está diciendo que, que él ha puesto la foto en twitter para que la gente le le, le, le suprimiera A la persona que estaba detrás. Y los ¿no? tuiteros que son. Y los tuiteros que, serios, que no te puedes fiar de ellos. Exacto.、Pues、se la han liado, chicos. s a han l i d o l s s u a s Buah. Y hay de todo. Ostras, o sea, qué bueno. Pero es que es eso, qué es guay, que. Qué guay. q e metes、buenos. en Twitter y ya sabes que puedes salir escaldado de ahí. Pero oye, una respuesta. Twitter, foro coches, digo. Sí, tal cual. Sí, quien te dice Twitter te dice foro coches, claro. Sí, no. Público es más o menos, ¿eh? El mismo.、Pues、Tinder、sí. también. Tinder, pues, mira. Pues, mira. Él lo sabe bien, ¿eh? Lo sabe. No, no, no. Me está n poniendo aquí ya la etiqueta, ¿eh? No, ya la tiene puesta. Pues hablando de Tinder. Chicos, voy a hablarles、sí. de una cosa de también una técnica de antiligoteo, porque la verdad,、eh, todos conocemos lo que es el ghosting, ¿no? Sí, el、todos、ghosting. Los millennials、eh, controlamos. No, este vamos、término. a explicarlo para aquellos oyentes que, que no sepan lo que significa. Exacto. Estamos ahí de ligoteo, o ¿eh? O sea, sí, antes estamos con ahí, técnicas sí, totalmente. De, de ligar.、Sí. A ver, ¿pero qué es el ghosting? ¿Qué es? El ghosting es pues, lo típico cuando tú estás hablando con una persona, estás como ligando entre comillas, y de repente a la otra persona le, se le para el interés por ti y directamente te deja. De desaparece, hablar, ¿no? Desaparece. Directamente. Exacto. Te hace el ghosting. Lo, lo haces tú o te lo hace la otra persona. Es un poco sucio. La, la bomba de humo. Sí, ¿no? la, la ninja. Exacto, La bomba del humo a Una especie sí, sí, de sí. ¿no? La del fantasma. No, porque la f r i e n t o n aún eres amigo, pero esto、claro. desaparece. Dicen, adiós. Esto、mío. es que de repente、ah, un luego, día ¿no? te deja d e h a b l a r h Así e a l í es. Así es. Así es. Así es. o s í es. Así es. a es. a s Así es. a es. Así es. Así es. a s es. a n í es. Así es. Así es. a s e n a d a d i r e c t a m e n t e no t e c o n t es. t Así es. m e n s a j es. a lo m e j o r tú s a s es. Así es. Así es. Así es. Así es. Así e Así e o a es. Así es. a Así e í es. p u e s hay muchos、bueno. casos de, de esto y un día preguntaremos a nuestros oyentes que, que nos cuenten sus. A ver si se atreven a contar sus experiencias. ver si se atreven a contar sus experiencias.、Curiosa. Pues bueno, hay una mujer.、Eh, esto ha sido en Australia, ha sido lejos, pero es que la, la situación es muy curiosa porque.、Sí. Un hombre, un chico con el que ella estaba ligando hace ocho años,、uh -huh. le ha contestado ahora. ¿Qué me dices? Después de hacerle ghosting durante Después... ocho años, le ha contestado Madre ahora. Madre mía.、Ostras. Esto ha sido un, un segundo plato en toda regla, ¿eh? <ríe> pues s a b e s le hizo pues, la típica pregunta hace ocho años, claro. Sí. De Eh, eh, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No l o contestar. Y ahora, ocho años después. Le ha contestado con un: Hola, acabo de recibir tu mensaje por una actualización en mi teléfono. Ha pasado un tiempo.、Uh. ¿Qué, harías, Pero, ¿Qué harías si os ocurre esto? Os pregunto: Hago gostillo. o d e j a, ¿A hacer... s el leído directamente,、pues、¿no?、Sí. Que vea que lo he leído. Hombre, y me voy. Es que además, después de ocho años, este teléfono ya no, no está ni en mi memoria. <risa> ya, ya te digo, ¿eh?、Yo、tendría mi memoria. Ni, la, ni hecha. la conversación estaría. No, no, no. no, no.、Claro、no. Vamos a ver: <risa> si, si te vas, te vas. Falta de respeto si e s h o m b r e Pues sí. ¿Vosotros habéis hecho ghosting, chicos? Yo nunca o s atrevéis、no. a contarlo o、ya. lo dejamos para otro No, no, no lo contamos perfectamente. ¿Sí? O sea, yo soy la típica persona que si me, me hablan, yo contesto. O sea, sin ningún problema. A ver, venga, <risa> va, cuenta, cuenta. No, ¿qué quieres Pero, que quieres c o n t e s No hay nada de, que c o n t e s A la hora、ghosting. de ligar. Pero has tenido ghosting, sí o no. Yo tenido, no. ¿O has hecho? No, que va, que va, que va. Yo siempre contesto. Eres buena persona. Hombre, por supuesto. A mí me ha pasado la del ghosting mutuo. Claro, Que es ¿Sí, que un día de, de, de repente dejas de contestar. No deje s de, de contestar, sino que tardas más en contestar. Lo dejas pasar. Lo dejas pasar. Y esa persona lo deja pasar porque considera que no le haces caso. <risa> y se queda ahí. <risa> claro. Entonces, ¿eso se consideraría agostin, g Nerea? ¿O falta de interés mutuo directamente? Falta、porque、de、si、interés mutuo. Si la otra persona tampoco insiste, ¿no? No lo sé. Uf, es que, es que es, no, no sé yo. Yo creo que es falta de interés. Mira, lo mejor es que todo el mundo conteste a todo el mundo, que todo el mundo. ¿No? Digo yo. Claro, a ver, es que es muy rastrero. Estás hablando con una persona, aunque sea en plan, oye, mira, no me interesas. Sinceridad ante todo. Sí, o sea, n e d e a coge, le habla a una persona, no me interesa. Hola, ¿qué tal? No me interesas. No. Vamos a ver, vamos a ver. Yo soy. A ver. Yo、sí, soy muy pacífica en esto. A mí, si me habla una persona y sé que va con segundos intereses que a mí no, no me van, no me interesa, a ver, yo puedo ser simpática igualmente y dejar claro que, mire, pues, hasta aquí. La barra está aquí. <risa> Después de esto viene el Hitoship. Lo descubriremos. Escuchamos a Bombay y a Ana Guerra y este, robarte el corazón. c a c h l a no te vimos las estrellas. ¡Gracias! s p a c e El corazón, ya veremos si la canción de hoy ha robado el corazón a nuestros oyentes o no. Pues sí, no obstante, había, a ver. es momento de, de decir los resultados de, de la encuesta de Instagram, Javier.、Sí. ¿Es Queréis lo de ya, pero sí, no, bueno, a ver, vamos recordamos... a recordar primero lo que hemos dicho. Cada uno, s í yo he votado, si h tú t habías votado, si h t vale, yo he votado, si h tú t has、vale. votado, si h t Y en yo、sentido? había votado, hit, vale. Pero lo、okay. importante es lo que han votado nuestros oyentes. En onclu-escuál. b Pues nuestros queridos oyentes <risa> han decidido que TBT de Sebastián Yatra, Manuel Turizo y Raúl Alejandro sea un. A ver. Pero, pero, pero, pero. Sea un hit con el 88% de los votos.、Olé. O sea h í lo tenemos,、no、oyentes. Pues tenemos el hit de la semana en extra. Y nada, yo soy Sergio. Yo soy Nerea. Yo soy Javier. Y esto es Onclu. On b Volvemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Adiós. も o 一 o 私はあなたのことを e っていることを知っていることを e っていることを知っているこ e を知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知ってい s ことを知っているこ s を知っていることを知っていることを知っている e とを知 a ていることを知っていることを d o en mí cuando lo pasa.